La propuesta para la columna del día de hoy es charlar un poco del proyecto de ley de presupuesto. El, el proyecto de ley se va a tratar el próximo miércoles en Cámara de Diputados y la intención es discutir un poco de qué se trata esto. ¿De eh, qué se trata? Bueno, justamente, en primer lugar, lo, lo que queríamos eh, comentar es qué significa, qué es la ley de, de presupuesto. Y, un, y a, man, a modo de definición, digamos, eh, es el plan del gobierno que, que eleva, digamos, el Poder Ejecutivo, a propuesta del Poder Ejecutivo, se trata en las cámaras, y lo que hace es, dispone de la planificación de la actividad financiera del Estado. De, digamos, refleja la política presupuestaria que el gobierno tiene planteado eh, realizar para el ciclo 2014. Entonces, como esto tiene consecuencias políticas, económicas, sociales, queríamos entrevistar a Ernesto Villar, Queríamos entrevistar a Ernesto Villar, que él lo que hace es justamente discutir estos, estos temas. Él es licenciado en Economía, él es miembro del equipo de Economía Política del Centro de Estudios para el Cambio Social. Y bueno, como es, eh, digamos, como sigue estos temas, es eh, un poco el que nos podría instruir. Y queríamos un poco que nos cuentes cuál es entonces eh, la propuesta que tiene el Poder Ejecutivo para el, para el ciclo 2014. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en el presupuesto no vamos a encontrar eh, grandes eh, políticas económicas que proyecte el gobierno para el año que viene. Esto se da por una serie de cuestiones, por ejemplo, por el rédito político que puede implicar alguna de estas medidas, no la incluye en el presupuesto y la termina eh, tomando el Ejecutivo a través de otro proyecto de ley específico o a través de un decreto justamente para llevarse un rédito político, por cuestiones eh, de negociaciones vinculadas al ejercicio, por ejemplo, los, en, no se, en el presupuesto no se prevé una pauta de aumento salarial para los, los trabajadores uh -huh. del Estado Nacional. Esto viene más que nada porque las negociaciones que se hacen a principio de año con los sindicatos uh -huh. eh, Si se estableciera algún aumento ya implicaría un piso para esa negociación para el Gobierno Nacional y como no quiere establecer ese piso eh, no, pone, no prevé ningún aumento, claro. eh, que finalmente eh, se terminan dando algunos aumentos claro. dado el contexto de los últimos años de, de inflación, ¿no? básicamente. Claro. Eh, otras cuestiones pueden estar vinculadas por una falta de, de previsión en medidas o cambios coyunturales, cambios en, en la economía coyunturales que hacen imposible prever y justamente implican alguna medida que no está incluida eh, en el presupuesto. Y a su vez se pod podríamos pensar que eh, el Poder Ejecutivo de alguna manera en, pensando en algún sentido de la oportunidad se guarda algunas medidas más resonantes aunque los pudiera estar pensando no las adelanta claro, en, en el proyecto de ley por algún rédito político o por alguna cuestión coyuntural por ejemplo ahora vienen las elecciones generales tal vez una medida antipopular no, la, no, no le conviene incluirla ahora y la incluye en otro momento, por ejemplo eh, mm. lo que sí, más allá descartando este tipo de... de políticas grandes que podría llegar a implementar el gobierno el año que viene, eh, lo que sí podemos ver es un, un contexto general de gestión económica, ¿no? Uh -huh. eh, y ya cuando nos metemos en eso, vemos que de acuerdo a las proyecciones que hace, por ejemplo, en materia de recaudación tributaria, no se está previendo eh, cambios en el sistema tributario, que como sabemos es fuertemente regresivo. Uh -huh. Según los números que, que se incluyen en el, en el proyecto de presupuesto, vemos que el IVA sigue representando cerca del 40% de, de los ingresos tributarios. Eh, no se prevén cambios en exenciones en el impuesto a las ganancias por intereses ganados. Eh, no se prevén cambios en la imposición también en, del impuesto a las ganancias sobre los, juez, sobre los sueldos de los jueces. Una cuestión que estuvo en estudio o en discusión este año aparentemente no se incluiría, al menos no está contemplada en el proyecto eh, y tampoco se incluyen cambios en el régimen preferencial que tienen las mineras en cuanto al trato impositivo. Esto por citar algunos ejemplos del lado sí. eh, tributario. Eh, por el lado del gasto vemos que proyecta um, un incremento del gasto total en torno al 19% en relación al cierre de este año, que también está incluido ¿no? la proyección de cierre de este año en el, en el proyecto de presupuesto. Eh, y dentro de los gastos lo que sí se resalta es un fuerte aumento de lo que tiene que ver con vencimiento de intereses de la deuda, sí, bien, algo los normales. cuales aumentan un 74%. Ajá. Yo les decía que en promedio el, el gasto total está previsto un aumento del 19% y los intereses de la deuda un 74%. Pagadores compulsivos, como decía sí bien, la Presidenta. Sí, bien con la política eh, de pagos de vencimientos. En realidad es una, una política que, que vino de siempre, por ahí una diferencia con los 90 es que no se está tomando nueva deuda. Siempre todos los vencimientos, eh, tanto de intereses como de capital, se pagaron religiosamente, salvo ¿no? en, en la crisis del 2001-2002, que era una situación extrema y no había recursos para afrontar esos pagos, bueno, finalmente no se pagaron, pero no. eh, se siguen pagando vencimientos y bueno, ¿y cómo estaba...? El cronograma de vencimientos implica que este año haya un fuerte aumento de intereses de la deuda, como decía, del 74%. Ernesto, Matías, te saluda, buenas tardes. Sí, y vos recién nombrabas varios ejemplos de lo que se prevé con este nuevo presupuesto, que por ejemplo también le ponen precio al dólar, pero ¿se cumple verdaderamente el año que viene todo lo que se delimita este año con respecto al presupuesto 2014? Claro. En el, junto con el, con, el presupuesto se, con el proyecto de presupuesto que se, que se envía eh, se incluye un contexto macroeconómico de las principales variables eh, que se proyectan para el año que viene eh, y lo que se ve es fuertemente una subestimación de la inflación un poco atado a la subestimación de, de la inflación que mide el INDEC Claro. Para el año que viene están proyectando una suba de precio en torno al 10%, que da las condiciones actuales eh, y, cómo, y no se prevén grandes cambios, sería una, estaría muy subestimado, ¿no? Alrededor de un 15%, digamos, ¿no? La, la, lo que incluyen en el mensaje es un 10%. Lo que podría ser, bueno, está muy discutido con mediciones privadas, otras... Que, que están más del lado de la oposición, que hablan arriba del 25%, no está claro cuánto es, pero, pero lo que sí es claro es que está por encima del 10% incluido. Sí. Más allá de eso, eh, lo que se ve es una cierta inconsistencia técnica en el presupuesto, porque si bien se prevé una inflación del 10% y un crecimiento del nivel de actividad en torno al 6% para el año que viene, por otro lado están proyectando... Eh, incrementos de la recaudación por encima del 20%. Claro. Y como decíamos, si, si no se están incluyendo cambios eh, tributarios, todas esas proyecciones macroeconómicas no se llegaría a un aumento de la recaudación por encima del 20%. Ahí está claro, eh, finalmente lo que se puede decir es que la, la proyección de recaudación incluida no sería tan subestimada. Claro. Hay una cierta inconsistencia... Eh, por todo, toda la tergiversación que hay en cuanto a la medición del índice de precios de, de parte del INDEC y seguir con esa, ese comportamiento ¿no? claro. por el lado del gobierno. Sí. Ahora, yo escuchaba, digamos, en estos días también, en, en función del, del debate que se está dando en, en las comisiones de Cámara de Diputados, escuchaba a Claudio Lozano decir que eh, el gasto público, se, se, que hablaba, digamos, en definitiva de un ajuste, digamos, a pesar de que los ítems de gasto público y de salarios aumentaban. ¿Qué, qué significa esto? ¿Por qué eh, puede estar hablando de ajustes si los ítems aumentan? Bueno, eh, justamente es vinculado a esto que hablábamos de la inflación. Si bien los gastos eh, aumentan en torno al 20%, en realidad si, si sacábamos el fuerte aumento de vencimiento de la deuda, el resto del gasto aumenta un 16%. Pero si... Consideramos que la inflación puede estar por el cerca del 20%, una estimación más o menos razonable, uh -huh. eh, ahí veríamos un ajuste en términos reales del poder adquisitivo del gasto. Otro indicador que también se ve uh -huh. es el tema de la participación del gasto en el PBI, que pasaría de cerca del 26% sí. el gasto primario, sin incluir los intereses de la deuda, eh, del 26% al 24%, Ajá. lo que está proyectado para este año. Ahí también vemos un cierto achicamiento, por lo menos menor participación del Estado en, en la economía. Claro. Eh, bueno, pero lo, lo más eh, visible es el, el ajuste al compararlo con la inflación y medirlo en términos reales, no la evolución del gasto. Claro, perfecto. Perfecto. Bueno, queda claro un poco cuál es entonces el proyecto de ley. Eh, se va a estar discutiendo el miércoles próximo en Cámara de Diputados y, y te agradecemos, Ernesto, por, por habernos eh, comentado un poco de qué se trata y habernos sacado algunas dudas al respecto. Bueno, muchas gracias a ustedes.